A y presentar a una especialista en virología del IGNIVIV que va a estar brindando una charla en la que abordará el tema de las vacunas en desarrollo contra COVID-19. Estamos hablando de Mariana Puntel, que es doctora en ciencias químicas e investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca. Hola Mariana, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, es un gusto estar con ustedes, muchas gracias por la invitación. Mariana, bueno, vas a estar brindando esta esta charla eh, a propósito de lo que significan las vacunas en desarrollo para COVID-19, que estamos ahí como muy interesadas en en, en, en tu mirada a propósito, claro, de, de tus investigaciones y de tu expertise. Contanos, este, bueno, eh, cuáles son este, las vacunas, bueno, ya las sabemos, pero cuál es la mirada, el análisis que ustedes hacen bueno eh, en principio eh, bueno quiero presentarme trabajo en el laboratorio de biotecnología viral en el instituto de investigaciones bioquímicas de bahía blanca y eh, quiero hablar del de, sí de las tecnologías en desarrollo para las vacunas ...para el control de la infección del SARS-CoV-2... ...en este caso las que están más a la luz... ...son vacunas de nueva generación... no ...y es lo que es la revolución tecnológica del momento... ...y por eso genera un poco de eh, interés... ...y por ahí un poco de controversia... ...las vacunas tienen como, eh, como fin el control de una infección... ...ya son tienen eh, Hay muchos años de historia detrás de las vacunas, las más frecuentes y las que hasta ahora estamos todos habituados, la comunidad entera está habituada a las vacunas inactivadas que son vacunas en donde el agente infeccioso está presente pero ha sido inactivado por métodos químicos o mecánicos y se inyecta y el sistema inmune es capaz de entrenarse para reconocerlo y para prevenir la infección. Es una profilaxis lo que se realiza, el efecto que genera la, la inducción de la inmunidad. En el caso de las nuevas tecnologías, lo que sucede es que se están utilizando tecnologías de punta pero no son, es decir son tecnologías nuevas para la comunidad para la comunidad en, eh, eh, en la calle para los investigadores son, son, son tecnologías en las que venimos trabajando hace 15 20 años ¿eh? entonces hay una cantidad de factores de seguridad y de que en el caso de las vacunas, como la vacuna de... Um, las vamos a hablar con los nombres que sí, se claro. les han dado, ¿no? La uh -huh. vacuna de Sputnik o la vacuna China, que son vacunas a vectores, o la vacuna de Oxford, son, son tres casos de vacunas vectorizadas, son vectores... Un vector viral es un virus modificado, son vectores que permiten que que presentan una muy alta seguridad es algo que pocas veces se menciona el grado de seguridad que tienen los vectores porque son vectores que han sido modificados de manera que no pueden perdón no pueden multiplicarse en ningún otro sistema que no sea el de producción y eso es arte una, una, una, una, una herramienta biotecnológica que se ha desarrollado hace en el, en el año 82 graham es el investigador que de, descubrió la capacidad de utilizar los virus como herramienta o terapéutica o profiláctica de esta, de, este, de esta manera entonces lo que quiero eh, quiero resaltar el tema de la seguridad porque en eh, estamos en un, hay muchos cuestionamientos y quiero resaltar que esta, eh, los vectores y se utiliza los vectores tableno viralrales se utiliza la maquinaria viral para para eh, usarlos como nave espacial que va a llevar una información genética a las células y ahí la información genética se va a expresar. ¿Y qué pasa en este caso? La información genética, una vez que el virus llega a la célula de nuestro cuerpo, que en este caso las inyecciones son intramusculares, uh -huh. no la célula muscular lo que va a hacer es presentar y empezar a entrenar el sistema inmune para reconocer la proteína del coronavirus, que es lo, el segmento reconvientado.